Mira al péndulo, siente cómo pierdes el control sobre tu mente. Estás cayendo en estado de hipnosis en este punto del dial y también en nuestro blog en hipnotizate.blogspot.com y en nuestro muro de Facebook, facebook.com barra hipnotizate. Para comenzar con la sesión de hipnosis de hoy vamos a usar la música de unos británicos que han puesto otra vez el foco sobre la escena de las islas. Ellos son los Arctic Monkeys que vuelven con un nuevo trabajo repleto de fantásticas guitarras como es la marca de la casa y con canciones como esta que inaugura su último trabajo. Esto se llama She's Thunderstorm. Es lo nuevo de los Arctic Monkeys. Bienvenido, bienvenida. Has caído en estado de hipnosis. Kit el cuarto trabajo de los chicos capitaneados por Alex Turner, Arctic Monkeys, un álbum maravilloso repleto de fantásticas guitarras como demuestran en ese She's Thunder Song que sirve de presentación. Vamos con más música repleta de energía. Ezra Furman junto con los Harpons, eh, estos chicos de Boston presentando lo que es su nuevo trabajo Mysterious Power con canciones rabiosas como este Teenage Questland La música de Ezra Farman, junto con The Harpoons, con este Teenage Westland, que supone eh, la canción de presentación de su nuevo trabajo, Mysterious Power, una canción repleta de energía, con esa armónica furiosa que suena a lo largo de toda la canción. Nos vamos de nuevo a las Islas Británicas para escuchar un soplo de aire fresco en esas islas, como son The White Pictures, una gente que poco a poco se van labrando una carrera, eh, no paran de editar discos, triunfaron en el 2008 con aquel Instant Coffee Baby y ya tienen eh, nuevo trabajo, aunque ya te digo, no han parado en todo este tiempo. El nuevo eh, álbum lleva por título Beer in the Breakers y contiene canciones como este Blue Harbour. ellos son The White Pictures. I My shoes in the sand grabado Más que producido, que realmente es lo que lo ha hecho, eh, por Darren Heyman, el que fuese el líder de Hefner, un álbum que suena como si estuviese grabado en directo sin apenas adornos con los instrumentos en, en estado puro. Y es que The Wave Pictures, entre otras cosas, son muy buenos músicos. Eh, en este último trabajo lo demuestran en Beer, eh, In The Breakers, con canciones como ese Blue Harbor que acaban de dejarnos por aquí por hipnosis. Nos venimos hasta nuestro país para escuchar a uno de los grandes músicos de, de nuestra escena. Un tipo que lleva 20 años eh, liderando distintas formaciones, algunas de ellas míticas como Surfing Bichos. Estamos hablando, claro, de Fernando Alfaro. Eh, luego tuvo otra banda llamada Chucho y ahora ya inicia su carrera en solitario, al menos con su, con su nombre. El, el último trabajo que, que ha sacado al mercado lleva por título La vida es extraña y rara Y encontramos pues a un Fernando Alfaro en, en un estado de forma pues, realmente estupendo Camisa hawaiana de fuerza es la canción que nos va a dejar de muestra Para, para que para demostrar lo que, lo que te cuento Fernando Alfaro De so estampado estampan Toda la locura que te puedo dar Y es que me vuelves Loco de atar Si tu amor me hace libre Porque no puedo irme Ni medio metro me puedo alejar Cuando por la calle andas revientan las fachadas y se van derruyendo viviendas y comercios Vía de dos centros los escalones de tu corazón. Si era una escalera de exterme va igual. Le ha crecido el pelo lo y la barba va sin afeitar. ga y su amiga, la botella de tequila y su isla, lo arrullarán. Camisa ha guayana de fuerza. La fuerza Hawaiyana para el fin de semana o para el fin del mundo, ¿qué será? Camisa ha guayana de puerta, ni encadenada libertad. Si tu amor me hace libre, porque no puedo irme medio metro me puedo alejar fin de semana con un fin del mundo fue una locura total con catástrofe total sabes cada Fernando Alfaro en estado puro. La vida es extraña y rara. Un álbum producido por Refri en el que se encierran un buen montón de canciones como ese Camisa Hawaiana de Fuerza. Más música de nuestro país, aunque en este caso no en nuestro idioma. Russian Red o lo que es lo mismo, Lourdes Hernández, con su segundo trabajo tras aquel I Love Your Glasses, nos presenta otro álbum repleto de bonitas canciones. Y uno de los ejemplos más claros es esta que va a sonar The Sun, The Tris que nos recuerda pues al, al mejor pop de, de los 50 o de los 60 Russian Red Start with the lights Reflected, jump in Bonita, ¿no? The Sun, The Trees, otra de las canciones de Ventura, el segundo trabajo de esta guapísima chica Rassian Red. Vamos ahora con Materia Oscura, un álbum de portada muy al estilo de este programa en el que vemos al protagonista del mismo, a Antonio Galván, o lo que es lo mismo, Parade, que es su alter ego, eh, emitiendo una especie de ondas hipnóticas. Eh, vamos a quedarnos con una de las canciones de este Materia Oscura como es este Nunca Bailo, siempre con las letras eh, interesantes y originales de Antonio Galván Parade. Vamos, hilábamos en sincronización, movimientos calculados, improvisación, gente limpulalo, nada se nos resistía. Éramos pareja de ensimición, pero sobre La pista, sangre en la pista We'll canciones de Lagartijanic, uno de los grupos referentes de este programa no en vano desde el nombre del programa hasta hasta el del alter ego del presentador pues son canciones de de no Nada de Antonio Arias y los suyos que ahora vuelven a su formato original guitarra bajo y batería en esta zona de conflicto eh, canción que da título que que al álbum y que acaba de, de sonar Nos vamos hasta muy al norte, hasta una romántica y preciosa pequeña ciudad de Noruega llamada Bergen. Desde allí llega Sondre Lerche presentando eh, su nuevo trabajo Private Color con este tema que da título al álbum. What a surprise What a surprise you came to be, in. what a surprise I held within, oh, what a great mess we're in. You always covered your ears when I confess, how I like you, I like you, I like you. So is it true what the saying says, or whatever, whatever, you didn't need a private call. You're drunk and flying What a surprise, you understand I'm figuring out where to land You always covered my eyes when you undressed But I see you, I see you, I see you So is it true what the saying says? Well, whatever, whatever Se acabó Sondre Lerche con la canción que da título a su nuevo trabajo Private Caller. Vamos ahora hasta Filadelfia con, con los nuevos temas, con el cuarto trabajo, eh, el segundo que graba para el sello matador de Kurvail. Kurvail eh, edita un álbum que lleva por título Smoke Ring for My Halo, en el que incluye temazos como este Jesus Fever. La música del melenudo kurbail eh, con este Smoke Ring for My Halo, su cuarto trabajo. Un álbum. con buenas canciones. como este Jesus Fever. Vamos a ir ahora con la música de, de Cars, el retorno de una banda mítica. todos los años. pues vuelven eh, multitud de bandas que fueron pues importantes hace años. Y en la mayoría de esas. de esos retornos. pues. Eh, no suelen mantener el estado de forma eh, eh, es evidente, suelen ser más retornos del estilo "In it For The Money" en esto por la pasta. Sin embargo, en este en este retorno en la vuelta a la actualidad de los cars, eh, un álbum que se llama "Move Like This" sí que nos encontramos con una excelente colección de canciones, los que fuesen una de las estandartes de la new wave de finales de los 70 principios de los 80 vuelven ahora veintitantos años después con canciones tan buenas como este sad song. ellos son este es el retorno de the cars Just the way you are. lo dicho en excelente estado de forma ¿eh? una música la de principio de los 80 que está siendo tan reivindicada actualmente y nos encontramos a un grupo mítico de aquella época con nuevo trabajo pues la verdad es que suenan a grupo totalmente actual The cars con su retorno move like this y canciones como ese Satson. otro tipo de carrera dilatada es booker t jones que ha vuelto también con un álbum que llevaba por título The Rock from Memphis. Musicalmente está muy alejado de los anteriores, de la New Wave de los Cars, al Soul puro y duro de Booker T. Jones. Se ha rodeado de gente joven que, que le dan pues, un aire fresco más a, a su música, eh, aunque eso sí, manteniendo pues, las coordenadas musicales que lo, han, que lo han mantenido siempre, que es, ya te digo, el Soul. Gente como Sharon Jones y Matt Berninger, el cantante de The National, por ejemplo, colaboran eh, a la Limón en este Representing Memphis. Son los nuevos temas de Booker T. Jones. maravilloso órgano jamón el que suena en este álbum de booker t jones de road from memphis un álbum que no deberías de perderte gracias a canciones tan buenas como ese representing memphis que acaba de sonar vamos con música con la música introspectiva de bon ever que vuelve tras eh, aquel aclamado For Emma, forever ago del año 2008 ahora presenta un álbum que se llama Al igual que él y que contiene canciones como este Calgary la música de Justin Vernon o lo que es lo mismo de Bon Iver eh, la música no es tan desnuda, digamos, como en su primer trabajo pero aún así pues el adorno musical de la misma es mínimo son canciones minimalistas como, como ese Calgary que transmite esa sensación de gelidez y es que en Calgary mucho me temo que no es un sitio para veranear de la música de Bon Iver con su segundo trabajo al nuevo, al nuevo trabajo también de Abraham Boba Los días desierto con canciones tan bonitas y tan buenas repletas de excelentes teclados como este cosas que duelen duelen y no hacen daño dar una fiesta y que no vaya nadie. Ser el primero en levantarse a hacer la maleta para quedarse son cosas que duelen. Para perdonar, que no salga nadie en tu defensa que algo se pudra, en la despensa que den un premio al talento y venga al jurado y declare de cierto que por edad no obtengas descuento, que meta la mano y digas qué estás haciendo. El oro, solo hay estaños, son cosas que duelen y no hacen daño. Que tú aún estés triste y yo esté contento. Que tengas las llaves de mi apartamento y allagas con otros lo que me. emos dos ci letras inteligentes y muy buenos... ...acompañamiento musical en este Los Días desierto ...el nuevo trabajo de Abraham Boba... ...un tipo que combina su doble vida... ...como músico con su carrera en solitario... ...y músico de acompañamiento... ...de gente como Nacho Vegas... ...vamos con... ...de, una, de un tío con la carrera más o menos consolidada... ...como Abraham Boba... ...a unos chicos... ...que están empezando... ...Reina Republicana... ...una banda que está dando mucho que hablar... ...es el nuevo proyecto de Israel Medina... ...antiguo componente de half Food outside ...y de Amaya de Kokoska... Eh, ...se rodean de buenos amigos... ...de Banin de los Planetas... ...de gente... ...pues... Eh, ...interesante como Guille Mostaza de ellos... ...en fin... ...para darle forma... A, ...a sus primeras canciones... ...en este caso un EP con varios temas uno de ellos llamado Clonidina, ellos son reina republicana. Directamente desde Pamplona y con un futuro prometedor realmente, Reina Republicana, un poco de C de sonido C86 de Indie Rock en canciones como este, Clonidina, que auguran pues, una carrera dilatada y repleta de éxitos. Desde Zaragoza llegan ya casi al final del programa estos chicos, Tachenko, uno de los mejores creadores de pop de nuestro país, tienen un nuevo EP en el mercado llamado Apúnteme a mí primero con canciones como Yo no quiero sonar moderno. Yo no quiero sonar moderno En el cielo ni en el infierno Solo quiero que prestes atención Que te sientes y escuches esto Porque nunca verás el rey